La Hora Pulenta dura 120 minutos. minutos. Lantos y Estrasburger, la Nacional Rock. Señoras y señores, es un placer y un lujo para La Hora Pulenta estar presentándoles en vivo desde los estudios de Nacional Rock y para todo el mundo a través de la radio y la internet a Chillan las Bestias. <risa> Sienten ese uno para el otro Hacen la canción de la mañana Y como las ruedas van girando Giran como el sol en la ventana A Don Quince o medio tango vibra Fue chelo, viola engominada. Empedrado está brillando, siente celo. Gatos suenan lenguas en la luna. vienense, esta vez y esta vez. Thank mm -hmm. Chillan las bestias acá en la hora pulenta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas bien, ¿Cómo están todos? ustedes? Segunda, segunda vez de Pedro Dalton, hay que decir, sí. ¿eh? Segunda vez, sí, correcto. Acá en la hora pulenta, porque ya estuvo con buenos muchachos Así el, el año pasado. La previa... No, este año hace unos meses. No, no, no. El año pasado fue. Fue el año pasado. Yo no, no discuto interese. eso porque no recuerdo. No, no. Okay. Vamos <ríe> fue el año pasado que fue la previa de cuando Buenos Muchachos después llegó al Festi, en mayo. Exactamente. ¿eh? No, gran no, momento. El Festi fue en mayo. Claro. Entonces fue el año pasado. Sí. Año pasado. sí. Eh, gran momento aquel. Y, y bueno, y un gusto tenerte de vuelta acá con tus amigos de toda la vida, porque sabemos que, que ellos que vienen de Ángela Tullida, banda que pateó el Under muchísimo acá en Buenos Aires también. Eh, son amigos de toda la vida, ¿no? Correcto, sí, sí, de toda la vida de banda uh -huh. o sea, Nosotros empezamos en el 91, yo también, si, uh -huh. no, si, si digo bien sí. este, Y nos conocimos en el 99 bien. Y ahí empezamos a hacer intercambio Y bueno, yo qué sé, digo, siempre que vine acá, a mi casa, era Ángela Tullida Muy bien eh, ¿cómo, Entonces, cómo, surgió, ¿cómo fue ese momento en donde ambas eh, integrantes de ambas bandas Dijeron, vamos a formar una tercera, que sea una mezcla de las dos? ¿Cómo fue? Bueno, la, la situación fue natural. Yo empecé, cuando me novié con María, empecé a vivir acá. Uh -huh, uh -huh. Este, y, y ahí fue que, tipo, que un día me invitaron, empezaron a invitar los ensayos, Ángela Tullida, y empecé a cantar con ellos. Uh -huh. O sea, acompañando a Gonzalo, Fabri, el cantante de Ángela Tullida. Este, terminé componiendo una letra uh -huh. para una canción, o sea, mucha hermandad. Sí. En un momento Gonzalo se fue de la banda, se fue Ángela Tullida, y... Ellos estaban ensayando en la esquina de casa, empezaron a ensayar la banda, digamos, o sea, la, la parte instrumental. Sí. Y me ofrecieron para recitar poesía, este, a lo cual dije, bueno, mira, a mí no me gusta mucho recitar poesía, pero bueno, digo, era los sábados a las 10 de la mañana me parecía un horario espectacular para ensayar. Sí, sí, sí. Algo no experimentado antes, sí. por nosotros al menos. Este, y bueno, y descubrí como que no era una música incidental como para poder apoyar poesía, sino que eran canciones. Y terminamos todos convencidos que eran canciones y ahí se formó Chillán las Bestias, de esa manera. Uh -huh. Perfecto. Bueno, vamos a seguir escuchando entonces temas que están en el primer disco de Chillán Las Bestias que ya no, salió. Ah, ¿no? Eh, esto, esto que estamos tocando es inédito. Ah, ah bueno, bueno. Es inédito y es eh, bastante. Eh, bueno. Es lo nuevo que va, de lo que viene. Bueno, dale. Y es el tema que vamos a hacer ahora también. Dale. Ah, no, perdón, este ahora viene Gardel, que sí es. Que sí está. Muy bien, vamos, vamos, vamos. Gracias. Dale. Tu cuadro se cayó. Laatst maar, no quiero te verde, ni calavera, tu cuadro se cayó. las bestias en Ahora pulenta. muchas gracias continuamos ahora sí, uno del disco nuevo Dale. La Red se llama. hola yo me llamo vos. no tengo apellido que amo que bueno es verte correr cuando no hay cedero y vas Lo fácil que tropeza con las ramas del miedo que hay y un radar en tu corazón, ahora que miró frete al cielo y más un cuchillo de acero. Oh, esto es chillan las bestias en vivo en la hora pulenta el tema de recién se llamaba La Red y va a estar en el próximo disco ¿tiene fecha? no, este es el que está en el próximo ¿ya ah. tiene fecha? ¿tiene nombre? Sí. ¿tiene detalles? todavía no tiene nombre pero tiene fecha más o menos calculamos que en diciembre nos ponemos a grabar este, vamos a hacer lo mismo que hicimos en el primer disco que fue entrar a Young una tarde Y salir con un disco bajo el brazo. Como corresponde. Como corresponde, sí, sí, sí, en vivo. este Después, bueno, lleva un tiempito la mezcla y eso calculamos que para el año que viene, marzo, mayo, por ahí, estamos sacando discos nuevos. Editado por Scatter Records. Scatter Records de vuelta, sí señor. Esperemos que sí. Seguramente Y así. También Pablito Hierro con nosotros, como lo viene haciendo hasta ahora, vamos. Vamos, muy vamos. Bien. Le mandamos un saludo grande a Pablo Le mandamos un saludo a Pablo Y eh, hace poco, hace poco no, el jueves, hace muy poquito, tocaron en la presentación del disco de Acorazado Poteming ¿Cómo estuvo el show de ustedes y cómo vieron ese momento? Pa, estuvo alucinante, la verdad que muy lindo escenario ahí el Uniclub uh -huh. Nos trataron muy bien, los Acorazados se portaron barro con nosotros sí. Realmente Juan Pablo es un fenómeno, sí. nos trató de puta madre Qué bueno este, verlos interactuar, a vos y a Juan Pablo, dos, dos tipos de mucho peso y es que palacio conocemos de palabra, de hace, Nos ¿no? conocemos hace años también sí. con Juan Pablo, tipo, en la época él tenía la pequeña orquesta y yo estaba con buenos muchachos, y fue nuestro primer lleno en la Sala Citarrosa, fue las dos bandas juntas allá ah, en Montevideo, que era una sala grande para nosotros, sí. este, pero entre las dos bandas lo pudimos hacer, estuvo increíble, la verdad. O sea, muy buena onda ahí, tipo, nos conocemos hace tiempo. Claro. Che, yo lo que quería decir era que, bueno, nosotros aquí hemos, este, debido a que el percance de que Pepe no pudo estar con uh -huh. nosotros, este, o sea, quisimos suspender esto, eso que sí. había que decirlo, porque queríamos aprovechar la oportunidad que cuando veníamos acá, hacerlo como hay que ver, cuando se viene acá, que es la oportunidad de tocar toda la banda junta, es, claro. en muy pocos lugares se da. Pero no los dejamos suspender, no, no les suspender. insistimos que venían igual, y en todo caso, en algunos meses, a principios del año que viene, seguramente va a haber ocasión para que vengan sí. todos nos sería, comprometemos a eso sé que sé, sería encantador porque realmente tipo es un espacio que nos gusta aprovechar o sea, tipo realmente es alucinante poder tocar toda la banda junta sí. con la buena onda y tal bueno este y tenemos cuatro temitas nomás preparados que nos quedaría uno bueno <risa> así bueno así que este agradecerle muchísimo el sonido de realmente también nos está un barro tipo de puta madre o sea sí. por los auriculares está bárbaro sí. este bueno y a ustedes dos por habernos invitado loco como siempre estamos a las órdenes te hacemos un par de preguntas más. Sí, ah, aprovechemos. Aprovechemos. Que... Eh, eh, podemos, eh, podemos sumar también te, sumarte a vos también. Eh, eh, ¿Cómo desde tu lado? Sí, sí, ¿Querés? Sí, eh, presentarte también si podés. Hola, ¿qué tal? Marcelo Chachiare toco la guitarra y acá también nos acompaña Marcos Camisani con el violín. La banda se completa con Franco Barice en piano, eh, José Navarro en batería y Pablo Ferrajuolo en bajo. Muy bien. Ya un poco Dalton contó cómo fue la génesis desde tu lado, que, que de verdad son unos batalladores y, y, y fueron un, una de las bandas importantes de una movida que hubo acá, fin a los 90, principio del 2000, que encabezaba pequeña orquesta, pero que también los tenía ustedes como, como muy importantes, estoy hablando de los Ángeles tu Tullida. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viviste vos este encuentro sobre el escenario eh, con Dalton y, y qué diferencias notaste entre Chi las Bestias y lo que hacían con Ángela? Bueno, el encuentro con Dalton en el escenario ya veníamos experimentándolo claro, como sí. invitado, que como era invitado. diferente y como amigo y parte de, de la familia tuyida, digamos. Y la verdad que nos sorprendió mucho, no, no nos sorprendió, pero fue muy natural. Sí. Eh, nos acoplamos, él curtía nuestros ensayos y que sabía cómo funcionábamos y nosotros conocíamos lo que hacía él y lo, lo que podía dar y la conexión que tenemos sí. musical y espiritual. Y la verdad que funcionó mucho mejor de lo que esperábamos, claro. o sea, la verdad que bien, muy bien, muy, muy natural. natural y muy lindo y la verdad que un gustazo para nosotros, digo, más allá de Dalton, nuestro amigo tener al Dalton artista con nosotros también es muy groso, y diferencias hay para nosotros muchas, sí. quizás somos, somos de los seis que éramos, somos cuatro que seguimos siendo los mismos músicos y tenemos ya vicios y formas de tocar, pero el, como que el, se amplió mucho el espectro con Chichas y las Bestias Ángela sí. Tuller estaba más centrado en la en la creatividad, en la mirada de Gonzalo, el cantante, uh -huh, que sí. era como el, el compositor casi general. Sí. En este caso, es como que estamos todos metiendo temas de cada uno, o sea, hay temas de Marcos, temas míos, de Pablo, de Franco, temas, cosas que salen juntas y como que es más diverso quizás. Claro. Pero bien, contentos, viste, como sí. con novia nueva. Claro, ah, muy bien, sí, Una sí. La, la famosa segunda juventud. Igual Exactamente, la, es la última que nos queda aparte. No, <risa> no creo que, <risa> que tengamos la otra más. Juventud. No es tan nueva la novia, ya llevan un tiempito tocando juntos. No, no, con Chilla ni tenemos eh, de 2012. Sí, un ah, de años. Dos añitos. Bueno, pero la otra teníamos como 20. Sí, 20 no sé, sí, <risa> ya, ya nos conocíamos, era demasiado conocida sí. la tullida. Es pero... una oportunidad, la verdad, que tenemos que agradecerles a ustedes. Porque Pedro es, eh, es una figura muy importante y, y está, está teniendo características míticas en Uruguay, ¿no? Y sí, que nosotros. Ya, ya no un poliartista. Es un poliartista, multi, no, ¿no? Digamos. Lo sabemos. Aquellos argentinos que disfrutamos de buenos muchachos lo sabemos muy bien. Y la verdad que poder disfrutarlo en una banda que tenga residencia en Argentina, en Buenos Aires, es un lujo que nos podemos dar. Otro de los tantos que nos, nos damos en esta ciudad, bueno, ahora se suma... Todos la fuimos bendecidos. Gracias te a, a, te agradecemos Gracias a, a, a, a María, ¿no? que lo trae para acá. No mujer, a la novia de Pedro también, A la también, ¿no? mujer ¿no? de Pedro, que es la que lo logra tener acá. Por nosotros no vendría, viene por María, pero bueno, lo aprovechamos. Bueno, entonces seguimos, entonces el cierre. Lo gracioso es que María dice lo mismo, que vengo por ellos. ¿También dice lo mismo? Ah, muy bien. Yo vengo por la mía, vamos arriba. Zarpando, vamos a hacer. En ese rol de ser el que mantiene la luz que azula el manantial Para que vivan de esa vida blanda que usa de espejo sombra Se partió casco sin tripulación con un timón de cedro y ojalata y no, eso solo a puro corazón hizo ver su canción en el barco que hará la alta mar su ma Después de llantos y varios tifones nace una calma con la luz del sol, rayo barnizán, el saco de paño, con seis galones de oro sin premiar, y al sonar la canción, sí, ahora el barco tiene capitán, Nofe su canción en el corazón. No digas que fue lo mejor. Ah, aquí chillan las bestias en vivo en la hora pulenta, la verdad, es un lujo divino para nosotros. Y como dicen que no hay mal que por bien no venga, dentro de poco, a principio del año que viene, los tendremos con banda completa. Pero hoy nos guardamos este, esta ¿Bermuda? rareza, ¿Es un vermucito que... bermu. musical. Es música, Siempre que está presente Pedro Dalton, nosotros vamos a votar a favor de, de poder escucharlo. Buenísimo, gracias, loco. Eh, recordemos a quienes quieran escuchar, ¿Escuchar uh -huh? el material del primer disco que sí. está subido a internet, lo pueden escuchar en, ¿En chillanlasbestias.bandcamp.com. Sí. Eh, fechas ¿tienen próximas. fechas en mente? Creo que sí, 29 de noviembre en La Plata, no sé exactamente dónde, Bien. y supuestamente 5 de diciembre en... ¿Pura de, Vida? En Pura Vida. Ah, acá. muy bien, Pura Vida. Eh, hay un Facebook seguramente donde están todas las sí. hechas subidas. Eh, ¿Cómo Chican se llama? Las bestias. las bestias. Perfecto. Y si no, en Scatter Records también. También. Y creo que el 5 de diciembre tocamos en el San Martín, me parece. Ah, muy un, un bien. Un cierre de año ahí. Muy bien, Muy bien, hermoso, entonces, para prontar el fin de año. Eh, ¿Qué más? Eh, saludamos a. por despedirnos, agradeciéndole a Adrián Viña, que hizo la producción de este programa, a David Eskenazi en la Operación Técnica, y a Hernán Abela haciendo el sonido aquí en el estudio. Agradecemos a Sancho. A Sancho, que por la nos dio esta telefónica. entrevista sobre el festizas También a los chicos de Chilla en Las Bestias que vinieron Gracias, aquí a tocar. Eh, y a todos ustedes por acompañarnos Recordemos que esto va a estar subido sí. En algunos días al internet El martes o miércoles lo van a encontrar eh, Este Bermud de, de Chilla y las Bestias Lo van a encontrar en nuestro blog Lo van a poder escuchar online y revivir este momento ¿Eh? Gracias